En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmaría Alonso, el programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana, saludos, gracias por estar ahí escuchándonos y viéndonos a través de la señal de Teleelch en La Glorieta, el programa de este jueves 6 de julio. Y aún no podemos quejarnos de las noches tropicales ni del calor que estamos soportando porque lo duro viene a partir de este domingo. Mucho calor por el día y también por la noche. De momento, la máxima para hoy se queda en 30 grados. Ahora, según la Estación Meteorológica de Tel tenemos 25,8 grados de temperatura. Hoy jueves comienza la cuenta atrás para las votaciones del próximo 23 de julio. Más de 170.000 ilicitanos estamos convocados para elegir a los diputados y senadores que conformarán el próximo Gobierno de España. Esta noche comienza la campaña electoral y con la ola de calor anunciada para el domingo esperemos que las altas temperaturas reduzcan el nivel de promesas, discursos vacíos y populistas de los candidatos. Mientras tanto, hoy aquí en La Glorieta entrevistaremos a David Reche... ...por el premio a toda una trayectoria que la Consejería de Cultura... ...le ha concedido a la librería Litruc. También tenemos previsto conocer más detalles... ...sobre las celebraciones de la comunidad islámica sentada en Elche... ...pero antes sabremos los motivos por los que este año será una adolescente... ...de 15 años... El pregonero de las fiestas de agosto y en la crónica de sucesos, el trabajo también recogeremos de los bomberos de ayer por la tarde para proteger del fuego la vegetación de nuestro litoral. ayer varios helicópteros y avionetas y 17 bomberos forestales evitaron la propagación del incendio declarado ayer por la tarde en la pinada del carabasí sobre las 6 y que arrasó mil metros cuadrados de vegetación Policía Nacional y Guardia Civil consiguieron evitar el desembarco de casi 5 toneladas de hachís en el puerto de Santa Pola. Cuando la droga se estaba descargando de un yate de lujo en este puerto, los agentes detuvieron a tres personas y una cuarta se entregó al día siguiente en la comisaría de Castellón, ya que había dejado su documentación personal en una mochila en el barco. Y el pregonero de las fiestas patronales de este año será un adolescente, David Agulló, el niño que ha interpretado la María en El Misteri y que se encuentra actuando en Madrid en el musical de Los Chicos del Coro. El técnico Sebastián Becasese ha previsto para hoy un doble entrenamiento para los jugadores del Elche Club de Fútbol. Sebastián Becasés está utilizando a futbolistas del juvenil ante la falta de fichajes en estos primeros días de la pretemporada. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues lo hemos dicho, ya conocemos al pregonero de las fiestas, será David Aguilló, cantor de la Escolanía del Misterio y protagonista del musical Los Chicos del Coro. En Madrid, con tan solo 15 años, será el encargado de pronunciar el discurso el día 5 de agosto desde el balcón del ayuntamiento. El alcalde lo presentó ayer en rueda de prensa. Allí estuvo Iciar Martínez, quien nos cuenta más datos del pregonero. Muy buenos días, Iciar. Cuéntanos, ¿cómo fue? Bon Día Ross, David Aguillot. Cantor de la Escolanía del Misteri, protagonista del musical Los Chicos del Coro en Madrid, será el pregonero de las fiestas en agosto a sus 15 años. Ya tiene una dilatada carrera musical, ya que además participó en prodigios en televisión española. David estudia tercero de la ESO en el Instituto Tirán Loblán y aunque pase mucho tiempo en Madrid, debido a su carrera profesional, este verano estará en Elche para dar el pregón y volverá a probablemente representar a María Mayor en la festa. El ha destacado que es importante para él representar a los jóvenes y especialmente a los artistas. Agulló, que asegura que lo suyo es cantar y no tanto dar discursos, afronta con ilusión dar el pregón desde el balcón del ayuntamiento. Adelanta que lo hará muy personal. Y entre una gran expectación, Pablo Ruz pronunciaba este miércoles ante los representantes de entes festeros el nombre del pregonero. Fue entonces cuando David Agulló entraba en la sala del, con del consejo entre aplausos. También estaban presentes sus padres quienes lo miraban con admiración. El alcalde ha destacado que Conagulló, nacido en 2008, quiere destacar la participación de los jóvenes en las fiestas. El pregón será el 5 de agosto. De esta forma no coincidirá con el aniversario del hallazgo de la dama de Elche. Con el objetivo eh, con el pregón se iniciarán perdón, eh, oficialmente las fiestas de agosto y con ellas las retransmisiones especiales en directo de Teleelche. ¿Qué edad tiene que tener un pregonero? Si las fiestas son para toda la ciudad, son para todos, ¿por qué no nos puede llamar a vivir las fiestas, en este caso, quien tiene el honor de encarnar el papel fundamental de nuestras fiestas patronales? En otras palabras, ¿por qué no puede llamar a las fiestas un niño, un joven, en este caso?, Un ilicitano que además de tener una trayectoria dilatadísima en la fiesta, tiene un currículum incipiente desde el punto de vista de la interpretación y una potentísima trayectoria de las que nos sentimos todos profundamente orgullosos. Eh, para mí ser pregonero significa muchísimo. Eh, pues por ejemplo, pues el honor de, de iniciar las fiestas de, de agosto de este 2023 y, Y bueno, que también agradecer porque es otra manera de dar visibilidad a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes artistas que lo tenemos tan difícil en este mundo. Y, y bueno, no me lo esperaba para nada porque todo esto siempre lo habían hecho personas como con un cargo importante o con mucha experiencia y no entraba dentro como de, la, de las opciones que me podía proponer cuando me dijo que tenía algo que decirme. Muchísima alegría, era como... acababa eh, acabado de salir del musical de los chicos del coro y me esperaba una nueva aventura, entonces... Mucha emoción. Informativos en TeleElch Radio Marca. Y la empresa IWESDELCH ha puesto fecha ya de finalización de los trabajos que está realizando para reparar la tubería que hay junto al centro de la Fundación Salud Infantil. La empresa espera terminar la semana que viene las obras de sustitución de las tuberías y relleno de la ladera del río. Recordamos que la guardería del centro de atención temprana de la Fundación Salud Infantil con sus más de 200 alumnos fueron desalojados la pasada semana por el riesgo de derrumbe debido al colapso del túnel subterráneo que actúa de aliviadero y que se está reparando. Para el gerente Javier Prieto la tubería anterior era estrecha y había provocado los problemas con el agua y derribo de la galería. Los trabajos continuarán estos días con la reposición y relleno de la ladera. Posteriormente evaluarán qué actuaciones adicionales son necesarias los técnicos municipales después de que el edificio tuviera que ser desalojado, como decimos, por el riesgo de colapso a consecuencia de las considerables filtraciones de agua y hablamos de más reparaciones porque numerosos colegios del Che aprovechan las vacaciones de verano para hacer obras de mantenimiento y mejora en sus instalaciones el reasfaltado de las pistas deportivas o adecuaciones en fontanería y electricidad son algunas de las reformas que se están llevando a cabo en estos momentos en todos los colegios casi en todos ayer estuvo en ese colegio nuestro compañero eh, Ulises Molero en, estuvimos en el colegio Luis Ternuda donde pudimos comprobar que se han retirado tirado las canastas y porterías de las pistas... ...para acondicionarlas de cara al próximo curso escolar... ...esto es lo que nos contó la concejal de Educación María Bonmatí. Bueno, pues en el Colegio Luis Ternua ...lo que se está adecuando es la, una de las pistas grandes... ...además se van a realizar eh, trabajos de pintura en el centro... ...se aprovecha normalmente la temporada de verano... ...cuando no hay nenes en el cole... ...para realizar trabajos de mantenimiento... ...que durante el curso escolar pues no se pueden realizar... Y también el Instituto Valenciano de Servicios Sociales, el IBAS, ha aprovechado el verano para concluir la remodelación del Colegio Los Garrofers, el antiguo Colegio Infantil de Los Garrofers, en Algoda, en Algoda para convertirlo en centro de día. ...destinado a las personas con discapacidad intelectual... ...ayer el director general del IVAX visitó el nuevo centro de día... ...que forma parte de esa república socioasistencial ...y en el que se va a atender a, con sus 40 plazas... ...a personas con diversidad funcional intelectual del de Chico Marca... ...el acondicionamiento de la antigua escuela infantil de Algoda... ...ha supuesto una inversión de un millón de euros... ...que se ha llevado a cabo con fondos europeos... ...ahora queda dotarlo del equipamiento y personal necesario... ...para su puesta en marcha. Y el Partido Socialista ha mostrado su rechazo... ...a la implantación del Distrito Único Escolar... ...que defiende el Partido Popular... ...según la concejal María José Martínez... ...quien llevó las competencias de educación... ...en el anterior gobierno... ...el Distrito Único del Partido Popular... solo garantiza la libre elección del centro... ...para los padres... ...pero no que las familias puedan matricular a sus hijos... ...en el colegio elegido en primera opción... ...para Martínez el Distrito Único segrega y creará desigualdades. Empezar el Distrito Único segrega, genera desigualdad... ...como os decía, está muy bien que las familias... ...puedan elegir el centro que quieren... ...si todas eligen cuatro centros, todos los demás... Perderán plaza. El distrito único solo garantiza la libre elección, pero no que esas familias tengan plaza en el sitio donde lo han solicitado. Y segregación, vaciado de aulas, desigualdades, coles, por decirlo de alguna manera, de primera y de segunda, coles saturados, coles vacíos. Entendemos que el sistema funciona, lleva años funcionando bien, ¿por qué vamos a tocarlo. Dijo que con el distrito zonificado por zonas, medida que estaba en vigor con los gobiernos socialistas, el 97% de las familias conseguía matricular a sus hijos en el colegio que habían elegido en primera opción. Informativos en TeleElch Radio Marca. Cambiamos de asunto, Riegos de Levante y La Sellasa, la entidad del Ministerio, firmaron hace dos años aquí en el Ayuntamiento un convenio por el que se destinarán más de 40 millones de euros para mejorar el regadío en el Candelch. El presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Ministerio, La Sellasa, Francisco Rodríguez Mulero, explicó a Teleelch que de los tres proyectos contemplados está en marcha el de la digitalización del riego por goteo y que supone casi 5 millones de euros. Aseguró que esta También el proyecto más importante, la planta regeneradora que servirá para mejorar la calidad del agua del Segura, embalsada en el hondo. Explicó que la planta piloto, cuyos resultados están siendo favorables, avala la tecnología que se va a utilizar para conseguir con esta nueva infraestructura asegurar un volumen anual de agua de hasta 40 hectómetros cúbicos para el Cambelch. Ah, eh, va a suponer.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 ...suponer siempre una disponibilidad... ...de hasta 40 hectómetros cúbicos de agua... ...para el reloj de levante. Y del trasbaceta, José Ura nos dijo que tiene futuro... ...y que si la Generalitat ha recurrido... ...los recortes sufridos eh, por el Ministerio... ...es porque se han aplicado antes de poner a punto... ...las desaladoras como alternativa. Eh, según la Generalitat... Eh, ...considera que el Ministerio se ha equivocado... Eh, ...a la hora de aplicar... ...aplicar de una manera no progresiva...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 Informativos en TeleElch Radio Marca. Y ayer por la tarde, los bomberos evitaron que un incendio en la pinada de la playa del Carabasi pudiera extenderse. Los banistas alertaban sobre las seis de la tarde. ...de una columna de humo negro... ...junto al estacionamiento de caravanas... ...un gran despliegue de medios aéreos... ...sobrevolaron la zona para sofocar las llamas... ...un helicóptero nodriza... ...realizaba las labores de recogida de agua del mar... ...para descargarla sobre la zona del incendio... ...unos mil metros cuadrados de pinada... ...fue la parte afectada por las llamas... ...que se pudieron controlar rápidamente... ...por la gran cantidad de medios humanos y técnicos... ...que se movilizaron, policía local de Ilche, Santa y como hasta 17 bomberos forestales... ...de diversos parques de la provincia... ...que con varios helicópteros y avionetas... ...consiguieron apagarlos sobre las 8 menos cuarto de la tarde... ...un trabajo que siguió de cerca el alcalde, Pablo Ruz... ...quien felicitó a los efectivos por el trabajo realizado... Pues ha declarado un incendio forestal en las inmediaciones de la pinada sur de la, del Carabasilla, alindando con el término municipal de Santa Pola, unos 3.000 metros afectados. Gracias a la rapidez de los bomberos, de las brigadas forestales y de nuestra policía local y también de la hermana policía de Santa Pola, eh, las eh, consecuencias no han ido a más. Creo que es de reconocer la eficacia y la rapidez de los medios y que, por supuesto, la Guardia Civil haya coordinado junto con nuestra policía toda esta labor. Gracias a eso, una vez más, no hemos tenido que... ...que lamentar más pérdidas de las que ya se han producido. Y seguimos en la crónica de sucesos... ...la Policía Nacional y Guardia Civil... Inter ...han intervenido cerca de 5 toneladas de hachís... ...cuando estaban siendo descargadas en el puerto de Santa Pola... ...cuatro individuos, todos ya detenidos... ...estaban sacando los fardos de droga de un yate de lujo... ...con bandera británica para cargarlos en una furgoneta... ...cuando tres de ellos fueron arrestados al momento... ...el cuarto huyó y se entregó al día siguiente... ...en una comisaría de Castellón... ...al dejarse su documentación personal... ...en una mochila... ...uno de los detenidos reveló la existencia de otra eh, furgoneta... ...una segunda preparada para cargar el resto... ...de este importante alijo... ...por lo que los agentes procedieron también a su incautación... ...la policía intervino tras sospechar... ...que una embarcación navegaba a una gran velocidad... ...y se encontraba aparentemente cargada de fardos de droga... ...lo que motivó el despliegue de este dispositivo... ...de vigilancia policial... ...en el puerto de Santa Pola... ...y un hombre de 52 años fue detenido por la policía local... ...por allanamiento de morada en casa de sus padres... ...en el barrio del Pla... ...después de tocar el timbre y que no le abrieran... ...engañó a una vecina de 90 años... ...para colarse en casa de sus padres por el patio de luces... ...su familia conocedora de sus problemas con las drogas... ...le negó la entrada... ...al domicilio, pero este accedió con un carácter agresivo... ...y les pidió dinero, el padre llamó a la policía... ...y el hijo se dio a la fuga, pero los agentes lo encontraron... ...instantes después, a pocos metros de la casa... ...lo detuvieron y trasladaron a comisaría. Informativos en ...y Arenales estrena un punto limpio informatizado... ...para que los vecinos puedan separar los residuos... ...este punto móvil está ubicado en San Bartolomé de Tirajana... ...y prestará servicio en los meses de julio y agosto... ...según el concejal Claudio Guilaberra. Gobierno municipal apostamos de manera decidida... ...por una gestión eficaz de los residuos... ...y este eh, punto móvil a diferencia... ...de lo que son los tradicionales contenedores es mucho más amplio y permite una gestión mucho mejor, más eficaz, de cualquier tipo de residuo. Aquí pueden ustedes depositar desde pilas, eh, aceite, basura digital. Y ayer comenzó la programación de julio y septiembre en los Cines Odeón, en la que predominan las películas de comedia, thriller y cine de época. En agosto pararán las proyecciones para mantener y mejorar las salas y la concejal de Cultura, Irene Ruth. Ruiz aseguró ayer que se busca un cine más atractivo y accesible para los ciudadanos. Nuestro objetivo es que aún se sigan aumentando. De hecho, están funcionando muy bien y hay eh, multitud de pases que se quedan con, o sea, con el aforo completo. De hecho, hay gente que, que, que se queda en la calle que tiene que acudir al pase siguiente. Entonces, nuestro, nuestro objetivo es seguir ofreciendo el mejor cine al mejor precio, que esa ha sido un poco la filosofía siempre que ha tenido la sala de los cines Odeón. Y recordar que hoy está cortado al tráfico el tramo en el paseo de Germanías, comprendido entre las calles Antonio Machado y Doctor Sapena, hasta las 2 de la tarde, por las obras de derribo de un edificio. La policía recomienda como itinerario alternativo circular por Antonio Machado o Mariano Benlleure hasta el Carrer Mayor del Pla. Informativos en Teleelch, Radio Marca.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 La Glorieta con Rosemary Alonso. Y cuando faltan 10 minutos para las 9 y media, es momento de conocer la crónica deportiva con José Antonio González. Muy buenos días, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la actualidad del Elche Club de Fútbol en el cuarto día de pretemporada pasa por un jueves cargado de trabajo, porque el técnico Sebastián Becasese ha previsto una doble sesión de entrenamiento a puerta cerrada en el 10 y borra. La sesión matinal se llevará a cabo desde las 9 y la vespertina desde las 6 y media. Un Becasese que durante estos primeros días está echando mano de algunos de los jugadores que la temporada pasada formaron parte del juventud Benil. A la espera de la llegada de fichajes, el argentino está tirando de la cantera. Y es que el club tiene operaciones muy avanzadas, pero no concreta ninguna mientras pasan los días. Insisto, el acuerdo con el Valencia por el extremo Fran Pérez es total, pero todavía no se ha hecho oficial. Recordemos que la competición en segunda está a la vuelta de la esquina con el debut el sábado 12 de agosto ante el Racing de Ferrol a las 10 de la noche en el Martínez Valero. Mientras tanto, nueve Actualización de la cifra de renovaciones en la campaña de abonos. El club ilicitano superó a finales de la tarde de ayer las tres mil renovaciones, por lo que la campaña Volver Juntos marcha viento en popa. La actualidad del Elche Club de Fútbol y todo lo relacionado con el deporte ilicitano a partir de la 1:20 y en Elche en Punta. Hasta luego. El tiempo en Tele Elche Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles Delche, de Saborea el Oasis y la Vaquería del Camp Delche. De buen día, noche verdaderamente tropical en todo el territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaez, la temperatura nocturna no ha bajado de los 24 grados y en buena parte del territorio mínimas que han rondado los 22-23 grados.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 La jornada de hoy estará marcada por un mayor aporte de nubosidad, alternancia de nubes y claros y es que irán llegando nubes de tipo medio. A partir de media mañana se activará el viento flojo de componente este que nos va a acompañar al igual que ayer durante toda la tarde con rachas en torno a los 25-30 km por hora. Viento que por un lado frena el ascenso de las temperaturas máximas ambientales pero por otro aporta humedad y por lo tanto sensación térmica de bochorno. Temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 30 grados. Para mañana, jornada con ambiente soleado, sobre todo a partir de mediodía. A primeras horas de mañana viernes, paso de abundante nubosidad, por la tarde ya se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, las temperaturas mañana comenzarán a subir y es que poco a poco irá avanzando la masa de aire cálido, máximas en torno a los 31 grados, noche tropical la que tendremos con mínimas que no van a bajar de nuevo de los 24 grados. Para el sábado cielos prácticamente despejados, temperaturas en torno a los 32 grados. El domingo comenzará a avanzar una cresta de aire sahariano que nos va a acompañar durante buena parte de la semana que viene. Para el domingo las temperaturas rondarán los 33 grados en una jornada con algunos intervalos puntuales de nubosidad. Lunes, martes, miércoles, jueves... Jornadas de intenso calor con temperaturas por encima de los 35 grados y noches ecuatoriales o tórridas en las que la temperatura nocturna no va a bajar de los 25 grados.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 723-766 101.4 Tele Elche Radio Marca. Y es momento de saber cómo se circula en las calles de la ciudad, y para ello conectamos con la Sala de Control de Tráfico en el Ayuntamiento de Elche. Allí está Jesús Iniesta, a quien saludamos como cada mañana. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari...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 En cuanto a cortes de calle, la calle Julio Sánchez Gómez estará, está cortada al tráfico rodado desde la calle Antonio Machado. Continúan las obras de alcantarillado en la calle Manuel Alcadas Mora, afectando a las calles Conrado del Campo, Picasso y, desde, eh, y Federico García Lorca. Téngalo en cuenta en sus desplazamientos y utilice vías alternativas. Hasta el 30 de septiembre, la plaza San Crispín de Torrellano estará cortada. ...al tráfico rodado y el estacionamiento prohibido desde las 17 horas del viernes... ...hasta, los, hasta las 6 de los lunes. Eh, también, además, hay un corte Federico García Lorca por obras en, una, en un edificio... ...y en el tramo del Paseo de Germanías. El corte será de 8 a 2 de la mañana... Y por último, recordar el uso intermitente, indicando con antelación nuestras maniobras también dentro de las rotondas. Mucha precaución en los desplazamientos hacia las playas, respetando las distancias de seguridad y los límites de velocidad. Y esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento del Che, por una articulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días.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 Pues hemos llegado ya a las nueve y media de la mañana y lo hemos dicho al principio, hoy estamos de enhorabuena porque una de las librerías, además una de las más antiguas de Elche, junto a Seneca, Alitruc, ha recibido el premio de la Consellería de Cultura. Ayer se anunció esos premios al libro mejor editado... ...a la librería que más ha hecho por innovar... ...y también a la librería por toda una trayectoria... ...pues le ha tocado a Litruki, y por eso hoy tenemos con nosotros... ...a quien se ocupó después de la jubilación de Francisco Trigueros... ...David Reche, muy buenos días. Hola Rosmary, buenos días, muchas gracias. Bien pues, te ha tocado recoger... ...a una trayectoria, a ti después de varios años ya... De, ...de hacer todo lo posible por fomentar la lectura... ...y de paso incrementar las ventas en esta librería, Alitruk. Sí, bueno, yo recojo un fruto que ha, que ha sembrado, que ha regado... ...y que ha cuidado otra persona que, que es Paco Trigueros. Sí, bueno, pues David Reche, ¿qué supone este premio?... Pues es una gran alegría eh, ser consciente de que eh, estoy ahora al frente ya hace dos años que hizo el tra el tra se hizo el traspaso al frente de una librería como Alitru que es toda una institución aquí y que ahora se reconoce esa trayectoria son 46 años los que cumple en septiembre la librería y, y es una alegría muy grande tener este reconocimiento que, a ver, te soy sincero este es un premio que normalmente eh, el premio este de la, la Consejería de Cultura de la Edición General del Libro eh, que es un libro al que se opta tú te presentas a que te den ese premio eh, tienes que presentar una documentación nosotros no lo hicimos de repente un día nos llaman eh, y de, desde la Biblioteca Valenciana a de los Reyes en Valencia diciéndonos que nos habían dado ese premio y yo pues desconocía digo ¿qué pasa aquí? me puse a buscar digo uy, pero si este es un premio al que hay que presentarse nosotros no lo, no lo hemos hecho y, y ayer pues una de las personas que me dio la enhorabuena cuando salió en la prensa digital pues le mandé un correo le llamé le llamé para decir oye mira ¿tú sabes algo de esto? Y dice sí claro si fuimos nosotros quienes hicimos toda la documentación porque nos preguntaron desde la Dirección General y, y os propusimos porque os lo merecéis y, y claro Muy agradecidos, fue la Fundación Full de eh, Fomento de la Lectura en Valenciano, y fueron ellos quienes nos propusieron. Así que estamos agradecidísimos de que alguien nos proponga y les hagan caso y, y Ali Litruc. Este es un premio realmente para todo el equipo que durante estos 46 años ha trabajado en la librería. Yo simplemente ahora soy eh, notario que, que lo recoge y, y ya está. Sí, pero has dicho algo importante, Te os propusieron una fundación. Vosotros estáis muy ligados al tejido cultural de esta ciudad. Es una de las premisas que has querido incluso potenciar desde que hace dos años has cogido el testigo de esta librería. Sí, al final eh, hay que estar... A ver, una librería es un comercio, eso no tenemos que dejar de olvidarlo, ¿no? Pero eh, si queremos que venga gente... Eh, a comprar libros o que el nombre de la librería siga siendo conocido pues tenemos que hacer actividades eh, y las hacemos convencidos además de que es algo que hay que estar en el epicentro o ser parte del de, de epicentro de, de la vida cultural de la ciudad porque al final eh, la, eh, la literatura es una de las culturas más accesibles y más fáciles para cualquier persona entonces eh, a todos nos gusta leer o, o espero que a casi todo el mundo le gusta leer pues venir a un evento en la librería en el que puedes hablar con los autores, las autoras que, que han escrito los libros, eh, participar en presentaciones para que luego ahí eh, los autores puedan firmar y dedicar los libros a, a quienes han comprado esos libros, eh, eso junto con otros diferentes eventos como alguno uno que se va a hacer ahora de, de la semana que viene, el Festival de Cine en el que vamos a participar también, pues eh, tenemos que estar ahí, eh, formar parte de, de la cultura de esta ciudad y que esta ciudad que hasta hace 30 años fue un polacho industrial, pues se convierta en algo mucho más que yo creo que socioeconómicamente ya lo vamos siendo y lo vamos mereciendo. Por supuesto, y sobre todo por la calidad también de, de ese talento que tenemos en muchos de los escritores uh -huh. eh, que están en primer nivel. David, acabas de decir que la semana que viene participáis en el Festival de Cine Independiente. ¿Y ¿Cuál va a ser la aportación? Pues vamos a patrocinar uno de los premios, creo que va a ser... ...el del público, aún no, lo, aún no se ha confirmado... Y, ...y vamos a tener también un punto de venta... ...allí, de libros relacionados con el mundo del cine. Esto, en cuanto a la semana que viene... Sí. Mmm, ...pero en cuanto al curso... Eh, ¿Se puede decir que seguís todavía con las actividades, con las cenas literarias? Eh, ¿qué, ¿Qué balance me puedes hacer del pues, último curso? Pues mira, el último curso la verdad es que ha ido muy bien, en las cenas gastronómico-literarias hemos tenido eh, algunos llenos absolutos, como el último que fue con Javier Castillo, como el de Rosa Montero... Hemos tenido a la finalista del Premio Planeta, Cristina Campos, con historias de mujeres casadas, que fue una cena divertidísima con, con ella y se abrió un debate muy interesante y donde eh, saltaron chispas, de eh, alta tensión, pero siempre de, de, de buen rollo y, y muy divertido, es decir, las la cenas de literarias donde juntamos allí en, en un evento, en un lugar muy chulo, muy bonito, a, a los lectores, los clubes de lectura, intentamos que los clubes de lectura se sienten que vayan rotando, los clubes de lectura de la ciudad que se quieren apuntar a estas cenas, se apuntan y van rotando, se van sentando en cada cena, un club de lectura se, se sienta con el escritor y pueden compartir con, con, con el autor o con la autora, pues pueden compartir las impresiones del libro, esto ha estado muy bien luego hemos tenido también una serie de, de charlas sobre ciencia con Naum Méndez, eh, geólogo eh, con, con José Collado José de Collado, que es también un especialista en Elche y un enamorado de Elche pues hemos hecho unas charlas también en la librería, además de, de las presentaciones todo eso se termina ahora, ya eh, esta semana hemos hecho la, la ultima, el último evento en la librería tenemos aún uno pendiente que no sabemos si haremos o no haremos en julio porque ya en julio-agosto eh, la gente ya no está aquí en, en la ciudad o no está a esas horas para ir a, esto, a este tipo de eventos y esperamos volver en septiembre con, con más cenas con series de charlas sobre ciencia eh, con algunos divulgadores científicos que estoy hablando con ellos y, y espero cerrar dentro de poquito una programación de charlas en la librería Has dicho algo que también me ha llamado mucho la atención y es que en esas cenas gastronómicas hay clubes de lectura y ¿cómo, cómo fomentáis vosotros la lectura en esta ciudad? ¿Eh, ¿Participáis en esos clubes de lectura? ¿Hay? ¿Cuántos hay? Pues si te digo la verdad, eh, lo desconozco porque eh, una cosa que mm, yo eh, he visto aquí en Elche desde, desde siempre, yo, yo me fui a estudiar a Valencia con 18 años y he vivido 25 años fuera de Elche, pero al final casi todos los fines de semana o todos los meses yo estaba aquí eh, dos, cuatro, seis días, ¿no? y Y, y, he, y he visto, cuando empecé a escribir, he visto que mm, quizá la gente hace demasiado la, la guerra por su cuenta, ¿no? Y está el mundo de la, de la cultura, está demasiado disgregado. Fue la sensación que a mí me dio. Y con los clubes de lectura, pues, eh, yo ahora, al, al estar ya dentro de la organización de las gastronómico literarias porque esto era una actividad que, que se venía haciendo de antes de que yo llegara a la librería, uh -huh. pues he ido descubriendo clubes de lectura y poquito a, pic, uh, poquito a poco voy descubriendo que hay más. Pero, claro... Mm, Si eh, vienen a la librería y compran los libros cada uno por su cuenta, a lo mejor uno lo compra en Seneca, otro en Itru, otro en la librería, en la papelería de su barrio, alguien por Amazon, que es el gran, no. el gran demonio <risas> nuestro, pues, pues realmente no llegamos a saber que alguien está comprando ese libro para un club de lectura. Pero gracias a las cenas gastronómico-literarias pues he ido conociendo que, que hay varios y, y queremos llegar a más eh, para que sepan que... ...tienen esa opción de venir a estos eventos... ...y sentarse con los autores o con las autoras. Como trabajas en esto? ¿Me puedes decir eh, cuáles son las preferencias literarias... ...de los ilicitanos? Pues, a ver, es... En muy, 2023, por ejemplo. Es muy, muy variado. Mira, te puedo decir, porque los, los, el ranking de este año quizá aún no lo tengo, porque es siempre... O el de 2022. A, a final de año, a final de año, me gusta hacer en los, claro. 15, los 15 escalones de la escalera que, que comunica las dos plantas de Aditruc, hago ahí una, la, la escalera de la fama, ¿no? El top 15, <risas> en un lado de, de en general y en otro lado de autores eh, locales. Eh, mira, los autores locales... Y los temas locales aquí en Elche tiran mucho, se venden mucho. El libro de Santiago Gambín, el libro de, de Pacheta, de un equipo honesto, fue de los más vendidos. El libro de Miguel Hernández, Mi vida, mis empresas, El empresario, se ha vendido muchísimo. Luego, eh, la, la novela que se lee en toda España, pues también siempre un poquito con retraso, cuando salen los rankings, yo tengo una newsletter, todas las semanas mando una newsletter, donde tenemos el top 10 de eh, Dalitruk ...y de Cegal eh, en toda España... ...y siempre el top 10 de nuestro... ...va un poquito con retraso de lo que se vende en España... ¿no? ...al final todas las grandes novelas... ...a ver, los planetas y los jurados y toda esta gente... ...evidentemente vende mucho... ...los autores locales también... Pero por ejemplo, la literatura policiaca y la de y especialmente la de la fantástica, de fantástica, romántica, fantástica, ahora está viviendo un boom también muy interesante. Pues solo me queda preguntarte cómo se está gestionando la cultura, la literatura desde la institución pública que tenemos aquí, la más cercana, el Ayuntamiento de Elche. ¿Están funcionando la feria de los libros? ¿Está funcionando el centro hermaniano. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo? Pues mira, yo desde mi, mi visión que es una visión pues desde, desde una esquinita de la habitación puedo ver eh, algo que ocurre en toda esa habitación que, que es la cultura y, y estoy aprendiendo a abrir los ojos y a ver un poquito mejor. Eh, veo que por ejemplo las, el, las ferias del libro que se han hecho en estos últimos dos años han sido un éxito, ha sido una respuesta brutal de la ciudadanía eh, a, a, a la plaza primero fue en, en la plaza de Baix después en Congreso Eucarístico porque coincidió con, eh, con Bueno, no, porque lo, claro, se hicieron puestos más grandes, se hicieron puestos claro. más grandes y no cabían en la, en la Plaza de Bais y nos fuimos al Congreso Eucarístico. Y, y fue brutal ver a esa cantidad de gente cómo respondía. Es decir, esa iniciativa de, de hacer una fila de San Jordi, una, una feria por el Día del Libro, ha estado muy bien porque... Eh, ...sacamos al libro a la calle... ...para que eh, la gente se encuentre... ...no solamente venga a la librería... ...sino que se encuentre al libro en la calle... ...eso ha sido algo que a todos los libreros de la ciudad... Eh, ...nos ha parecido una gran iniciativa... Eh, ...el Centro Randiano, ...por ejemplo, el Centro Hernandiano... ...tiene una programación constante... Eh, Quizá falta eh, una cosa que a mí me ocurre también, el darlo a conocer más allá de los, de los incondicionales. Tenemos un problema muy grave con dar a conocer eh, ciertos eventos, ciertas agendas a los incondicionales. Yo tengo una newsletter que mando a más de 300 personas eh, y, y al final viene poca gente, vienen tres o cuatro que, que sí que tienen muy metido eso de asistir a eventos culturales. En el centro noradiano yo he asistido muchas veces, eh, he estado allí, y, y al final ve siempre las mismas caras. Eh, y eso es una cosa que quizá tenemos que ver cómo conseguimos salir de esa burbuja y que permee más hacia afuera. ¿Es quizá una de las peticiones al nuevo gobierno? Eh, sí, no solamente al Promocionar nuevo... ¿Promocionar sí. la agenda cultural de esta ciudad? Tenemos que, que hacer algo, pero el nuevo gobierno, eh, los libreros eh, y los que creemos en la, en la cultura eh, sean o no sean instituciones u eh, organismos públicos, tam, eh, todos, eh, al final queremos que, que la cultura sea eh, una forma de, de ayudarnos a pensar, de ser más críticos y de enriquecernos el alma, al fin y al, fin y al cabo, enriquecer nuestro espíritu y, y, y, y ser más grandes por dentro, pues eh, tenemos que intentar entre todos… Eh, permear hacia afuera y que la cultura no sea un producto que consuma determinado grupo de la población con determinado nivel sociocultural sino que, eh, y socioeconómico, sino que sea más amplio. Pues David Reche, enhorabuena, dame detalles del premio, ¿cuándo los recoges? Pues mira, el 20 de noviembre, que es el Día del Libro Valenciano, porque se conmemora la publicación del Tirán Lo Blanc, la primera edición del Tirán Lo Blan, en 1450 y algo, creo que es, o noventa y algo, no, 96, creo que es 1496, primera edición del Tirán Lo Blanc, eh, pues ese será ese día en Valencia, en la Biblioteca Valenciana, San Miguel de los Reyes, un edificio espectacular, que hay llegando a Tabernes Blanques, pues ahí será la entrega. Y ahí recogerás, ¿sabes ya cómo es el premio? ¿Es un, no, no lo sé, es no. un trofeo? ¿Es un papel? que No, no, no sé lo si es un trofeo, un diploma, eh, espero ir con Paco Trigueros, porque realmente el premio es más suyo que, que mío. Es de la librería, pero más suyo que, que, que mío, sí. ¿Qué, eh, ¿Qué hay de Paco? ¿Todavía sigue yendo a la librería? Sí, sí, claro. Eh, uno no deja ser librero nunca. Eso es verdad. Eh, Para ser librero, ¿qué se necesita, David? pues Amar... A, ¿Las historias? A, a amar las historias, tener mucha imaginación... ...y al final no olvidarnos tampoco que es un negocio. Es, lo vemos desde un punto de vista muy romántico... ...pero también es un negocio y al final hay nóminas que pagar... hay clientes que, que pagar ya. y hay muchas cosas que pagar. Entonces hay que tener visión comercial... Pero, una, ...pero un amor también por la cultura y por el libro. Has llegado precisamente en una época en donde todos estáis contentos... ...porque parece que eh, se lea más ahora que antes. Sí, a ver, después de la crisis que empezó en 2008... ...que eso fue un golpe durísimo... Eh, y descendió muchísimo a, en, en, a todos los niveles y en, y en la librería de la cultura al final es la armada pobre en la economía ¿no? y, y quizás se sufrió mucho. Después de la pandemia de nuevo se ha vuelto a remontar. Ya veremos si en algún momento se consigue llegar a niveles previos a 2008 que lo veo muy difícil, pero eh, por fortuna después de la pandemia la gente se ha reencontrado con, con el placer de sentarse y que alguien te esté contando una historia eh, ...una historia que ha escrito... e imaginado hace mucho tiempo... ...en otro lugar, en, en otro sitio... ...y la tienes en tus manos en un libro. Qué riqueza tenemos, ¿no?... Eh, ...librerías como la tuya... ...que recogen eh, premios... ...como el que vais a recibir... ...el Día del Libro... ...y riqueza también... ...mucha riqueza en... ...los escritores locales... ...que cuentan muchísimo. historias... ...que nos interesan muchísimo... ...porque hablan... ...pues de lo que somos... ...gracias David Reche por fomentarlo. Muchas gracias a vosotros. La glorieta con Rosmaria Alonso.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 De verandes. Toda mi vida ha cambiado Desde que te conocí Paso las noches soñando Y espero el momento de estar juntos. La primavera is Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol, vacaciones de verano. is there 4. Radio Marca.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 La Glorieta con Rosmarie Alonso. Pues después de la entrevista que hemos mantenido con david reche vamos a hacer ese repaso a la prensa nacional hoy comienza la campaña electoral será esta noche con la tradicional pegada de carteles y hoy en todas las portadas de los diarios nacionales aparecen las encuestas electorales el diario el país dice que la izquierda inicia la campaña con el foco en la economía peso y sumar compiten en anuncios de medidas sociales para aliviar a los hipotecados o luchar contra la desigualdad. El CIS dice que da ventaja al PP, pero la izquierda suma para gobernar y Prisa desconvoca el debate por el no del Partido Popular y la renuncia de Vox. Es lo que nos cuenta el país. Eh, ABC nos dice mmm, que Sánchez recorta y Abascal ya es tercero. El pulso en cabeza está en 152, 109 escaños y la batalla Vox sumar. ...en 31-28 escaños... ...el mundo que nos cuenta sobre... ...el trekking de las generales... Eh, ...sobre estas encuestas... ...pues que Feijó suma más... ...que toda la izquierda... ...pero Sánchez gana apoyos... ...el PP arranca la campaña... ...con una ventaja de 5,5 puntos... ...pero con el PSOE recortando distancias... ...Vox y Sumar continúan a la baja... ...y pugnan... ...por una tercera posición... ...que puede ser clave... ...y la razón... También dice que el CIS de Tezanos regala una victoria. Trampa afijó en el 23J. Los populares recibieron ayer los datos demoscópicos con prudencia. Moncloa malinterpreta un informe europeo para atacar al Partido Popular y Cenáculos en torno a Paje para ver el futuro eh, del PSOE. Se construye seis veces menos, dice La Razón, que hace 15 años y el precio de la vivienda nueva sube un 6,4%. Y otra de las noticias que vemos en algunas portadas es que hay un segundo varapalo de la justicia europea ...a Carles Puigdemont... ...el Tribunal General de la Unión Europea... ...avala la tramitación del suplicatorio... ...realizada por el Parlamento Europeo... ...y esta sentencia no es definitiva... ...ya que aún cabe recurso... ...ante la máxima autoridad competente... ...esta misma noticia está en el diario El País... ...y nos dice que la justicia de la Unión Europea... ...retira la inmunidad a Puigdemont... ...el fallo devuelve al Supremo... ...la iniciativa contra el eurodiputado fugado en Bélgica... ...desde El proceso, ...el país saca la misma fotografía en portada... ...que la razón... ...el rey junto a la princesa de Girona... ...en la infantal Leonor de Borbón... ...porque entregaron ayer los premios... ...en Girona tras cinco años... ...fuera por el boicot independentista... ...es la noticia... ...que nos recogen algunas portadas... ...y el ABC también nos dice... ...que la justicia europea... También frena al independentismo. La misma noticia. La Fiscalía española estudia si sí pedir ya una nueva euroorden contra Puigdemont después de que el tribunal le levantara ayer la inmunidad. También el ABC en portada nos dice que triple varapalo de Bruselas por la situación de la Judicatura. La Unión Europea reprocha al Gobierno y al Partido Popular el bloqueo judicial y a a Sánchez la politización de la Fiscalía, la asfixia del Supremo y los ataques a los magistrados. Y el diario El Mundo, en cuanto a la noticia de Puigdemont de Mont, dice maniobra para no ser entregado tras perder la inmunidad. Y también hay otra noticia en El Mundo, otras noticias como que la Comisión reprende a España por no despolitizar el Poder Judicial y la Fiscalía, y que hay ventas récord de casas de lujo pese a caer un 6,7% el mercado inmobiliario. Estos son algunos de los titulares eh, que podemos leer hoy en los diarios nacionales en esta jornada de jueves 6 de julio destacadísima. El chupinazo por las fiestas de San Fermín y el inicio de la campaña electoral. La Glorieta. ...con Rosmari Alonso. Pues después de leer la prensa nacional... ...les dejamos antes de las noticias... ...con Sarriá... ...un compositor malagueño... ...con raíces andaluzas muy profundas... ...pero enamorado de Led Zeppelin... ...así canta a tu vera. Mal sueño he vuelto a despertar Sea lo que sea esto Tiene un componente claro de ver